Todos los viernes de 19 a 21 por Cítrica Radio 88.5 Puesta en el aire, Lucía Conde Y si la ola la arena, y si la arena se funde en el mar Si cada vez que me muero de pena, mientras lloro me pongo a cantar Cierro los ojos con amor montaña volve. Hola, hola, acá estamos, acá estamos otra vez Bueno, estoy, estoy, en realidad <ríe> La semana anterior creo que les anticipamos que Oscar este viernes no podía venir Por alguna dificultad personal eh, y que iba a estar yo sola Así que aquí estoy, cumplí, cumplí, vine con algunas dificultades del tránsito como siempre Pero bueno Nada, la alegría de estar aquí sentada frente a ustedes o imaginándolos a ustedes del otro lado es lo suficientemente grande como para subsanar todo lo anterior que es la locura de tránsito de una gran ciudad como es Buenos Aires que por otro lado siempre protestamos contra ella pero les aseguro que no es la única esto pasa en todas, al menos las que yo conozco, grandes ciudades del mundo es horrible el tránsito en las grandes ciudades, horrible, verdaderamente Y no es, puedo hasta decirles que Buenos Aires no es de las peores ¿eh? Y esto no es para eximir a nadie de sus responsabilidades Bueno, tenemos un poco de todo hoy, sí vamos a hablar con Julia Butet como todos los viernes Que nos va a traer un nuevo libro, un nuevo autor los comentarios acerca de, de ellos y, y, y todo lo que aprendemos y el gusto de compartir esos minutos con ella también vamos a llamarlo a, a ignacio ignacio fernández lirio que es nuestro comentarista de, de, de deportes que, que bueno Bien, bien, acá Avellaneda debe estar de fiesta O por lo menos la mitad de Avellaneda debe estar de fiesta Porque Rafsin salió campeón Así que probablemente nos transmita o no eh, nos traiga algo de ello eh, Ignacio cuando lo llame eh, Bueno, y después cosas, cosas varias como siempre eh, Encontré un, un tema que a mí me gusta mucho Que es el origen del cine mudo Y un personaje muy particular un, un, un creativo de aquella época Que fue los comienzos del siglo 20 Bueno, aparte de esto Que lo vamos a tratar de desarrollar Al final de esta primera hora Bueno, temas varios como siempre Saludos para todos ustedes Que están del otro lado eh, Espero que Oscar esté bien Y que su problema eh, transite de la mejor manera No es nada serio ni nada grave por suerte Pero era un... Una persona muy cercana a él que tenía que atravesar un, un, una operación, en realidad un acto quirúrgico eh, Bueno, a lo mejor me puede llamar, ¿quién les dice no que Oscar me llame? Eh, para mí sería un gusto, Oscar, si es que estás escuchando el programa en algún lado <risa> Sería un gusto que me llames o que me avises si yo te llamo, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a, a, con, con Lucía, que la presento como de costumbre, Lucía Conde, que cuando yo estoy sola me ayuda, hace la selección musical, yo confío plenamente en su gusto y además también, por supuesto, confío en su juventud, ¿sí? Eh, para elegir los temas los temas musicales, que además, por lo que estoy viendo aquí, todo lo que ella elige también tiene que ver con nuestros gustos, ¿sí? <risa> con nuestros gustos que ya nos conoce de memoria bueno lo primero que vamos a, a con lo primero que nos vamos a deleitar yo por lo menos porque para mí es es, es uno de los que más me gusta patricio rey sus redonditos de ricota con cruz diablos vale magazine edición otoño paisajes ocres árboles deshojándose un ventarrón que te vuela la peluca contala como quieras bueno hoy es 5 ¿no? de abril del año 2019 transcurrieron 12 años de un otro 5 de abril del año 2007 pero esta historia comenzó el día, el día anterior, el 4 de abril no había una huelga de un sindicato docente llamado ATEM que pertenece a Cetera Eh, en el marco de esta huelga Se decidió hacer un corte de la ruta 22 A la altura de Arroyito Cerca del pueblo de Semillosa Estamos hablando de Neuquén ¿sí? Como medida de protesta La decisión fue tomada en asamblea Como suelen ser Las decisiones tomadas en sindicatos verdaderamente democráticos Por la mayoría de los afiliados de ese sindicato Fuente Alba Fuente Alba ¿sí? no compartía la decisión de hacerla en ese lugar porque según él era lo consideraba peligroso pero accedió a la voluntad de la mayoría ese día la policía provincial recibió la, la orden del entonces gobernador de Neuquén Jorge Sovich de impedir que los manifestantes cortaran la ruta para garantizar el libre tránsito de ella como siempre va al llegar al lugar y antes de que se efectivizara el corte de ruta, los docentes fueron desalojados con balas de goma, gases lacrimógenos, bombas de pintura y un carro hidrante ...dos carros hidrantes... ...muchos de los docentes se refugiaron... ...en una estación de servicio muy cercana... ...que casualmente eh, eh, era o es perteneciente... ...al cuñado del gobernador de aquel momento de Sovich... ¿no? ...y otros eran perseguidos por policías... ...a pesar de haberse ya retirado de la ruta... ...pero los policías los perseguían igual... ...nada de todo esto es eh, original... ...por más que hayan transcurrido 12 años y eh, Tras una conversación entre dirigentes y policías En la estación de servicio que les acabo de contar Se detuvo entonces el accionar policial Y los docentes se retiraron en grupo A pie y en autos Hacia la ciudad de Zenillosa Que era eh, uno de los destinos no Recuerdan que tenía este acto Escoltado en ese momento por algunas camionetas policiales Luego, sin ningún aviso previo Las camionetas policiales se adelantaron a esta caravana que iban a pie y en autos los docentes. Encerraron a la caravana y reanudaron el uso de la fuerza a su manera que ya la conocemos. Fuente Alba se encontraba en el asiento trasero de un auto Fiat 147, patente para más datos si quieren, ACM169 que se estaba retirando del lugar junto con el resto de la gente que se retiraba tanto a pie como en autos cuando un policía de nombre José Darío Poblete integrante del grupo especial de operaciones policiales, esto que se llama GEOP de la ciudad próxima de Zapala apuntó hacia la cabeza de Fuente Alba a través del vidrio que se encontraba a unos dos metros de distancia, muy muy cerca y disparó una granada de gas lacrimógeno marca Towers. El cartucho de gas atravesó el vidrio del vehículo e impactó en la nuca del maestro Fuente Alba, causándole un hundimiento de cráneo, un hundimiento de cráneo. Fue atendido y llevado rápidamente al hospital provincial, donde lo sometieron a dos operaciones, pero Ese 5 de abril al día siguiente del año 2007 murió el maestro Fuente Alba. Hoy se recuerda, ayer ya se recordó en realidad en la marcha que hubo y en las movilizaciones que hubo durante buena parte del día jueves. Nosotros queríamos hacer este pequeño, pequeño humilde homenaje recordando cómo fue aquel episodio lo, lo sangriento, lo, lo traicionero de aquel episodio Porque les repito, los docentes estaban yendo Se estaban yendo después de dialogar Escuchemos esto Después de dialogar con los policías Los docentes comenzaron a... a, a desconcentrarse digamos y se dirigieron a pie se dirigían mejor dicho a pie o en autos hacia la, el otro lugar el que en un principio también habían pensado como lugar para esta manifestación la policía a modo de acompañamiento en un determinado momento y de manera traicionera a mi juicio se adelanta los encierra y este hombre llamado José Darío Poblete Apenas a dos metros lanza una granada de lacrimógeno Con la cual le provoca a este maestro un hundimiento de cráneo Qué más decir de esto más que recordarlo con tristeza Recordarlo con, con nostalgia a este maestro que dejó su vida allí Y realmente llenarnos de ciertos sentimientos negativos por lo menos yo en cuanto a el malestar, el mal humor, la rabia y el enojo, por no decir otras cosas. Seguimos. Es en la ley que se llama RT que ya han heredido adherido adherido más de la mitad de las provincias en la epidemia de panzas indigestaditas. ¿Qué, qué, qué? en la Academia de Danzas Indigenistas. A publicar todos los datos. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Maestro Piero cuando ya era grandecito, cuando ya eran grandes hitos. Luego de muchas décadas de postergación desarrollaremos infraestructura y, produ y productiva y social. Pero voy a llegar casada con el viejo llegar Voy a llegar cansada con el viaje. De esta manera, y unificar el calendario, el calendario... Con esto termino. Con estos términos. Le falta el... Con estos términos. No le han puesto, ¿no es? Arriba la T. Ahí. La diéresis. No tiene... Con la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico del, del ejército... Fortalecemos la lucha contra el narcotráfico. Lo por favor, no hagas comas cuando no existan. No hay comas, ni puntos ni nada, nada más hay puras letras. Que se basaba en una vieja leyendo hebrea. En una vieja leyendo hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Hebrea va con h. Así. No, sí. <risa> de verdad lo he escuchado ya varias veces un montón de veces este este separador que es una creación de oscar realmente porque ha hecho una compaginación entre los eh, los eh, espantosos equívocos del presidente de la nación con eh, algo del chavo y algo de los este, se me fue el nombre cómo se llaman estos? Ay, eh, oh, bueno, ya lo voy a decir Ya lo voy a decir En lugar de, lo, de los que ellos son realmente Esto me sale otra palabra Pero bueno, hablando de las lenguas Recuerdan que la semana pasada Estuvimos hablando un poco acerca Del Congreso Internacional de la Lengua Ellos dicen española sí Y yo creo haberles comentado Recuerdo haberles comentado Haber compartido con todos ustedes Eh, algunas palabras de Mempo Giardinelli Que muy enfáticamente dijo Que el español no existe Así, sin vueltas El español no existe eh, Y tiene razón Tiene absolutamente razón A raíz de eso como para reafirmar y enfatizar aún más esta afirmación de que el español no existe y que el, la lengua que hablamos es el castellano eh, traje eh, la una... mira miren, no están todos, eh, de verdad no están todas las lenguas que se hablan en España porque hay bastantes más, pero traje unas cuantas pero además de eso, quería comentarles que en la Constitución, tal como lo dijo Mempo ¿no? en, en, en su alocución en el Congreso En la Constitución Española del año 1978, su artículo 3 dice textualmente El castellano es la lengua española oficial del Estado Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla ...las demás lenguas españolas serán también oficiales... ...en las respectivas comunidades autónomas... ...de acuerdo con sus estatutos... ...la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España... ...es un patrimonio cultural... ...que será objeto de especial respeto y protección... ...la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España... ...es un patrimonio cultural... Que será objeto de especial respeto y protección Dice textualmente este artículo 3 Lo repetí y con énfasis lo repetí esta última Este último renglón del artículo Porque casualmente nuestro presidente También hizo caso omiso a esta riqueza eh, A este patrimonio cultural No solamente de nuestro país Sino de América Latina casi desco, casi no, desconociendo de manera absoluta y, y, y producto del desconocimiento absoluto también las distintas modalidades lingüísticas que hay en nuestro subcontinente que llamamos y se llama América Latina o Sudamérica Sudamérica mmm, habría que hacerle, hacer en esta expresión una aclaración porque también está américa central y parte de américa del norte que es méxico que también comparten la lengua castellana como lengua oficial además de las demás modalidades lingüísticas que en cada uno de nuestros países hay y bueno el presidente lo desconoce creo muy probablemente esto no eh, les cuento algunas de estas lenguas que se hablan en españa y que ninguna de ellas se llama español. Empecemos por el castellano, que es la lengua oficial del Estado español y eh, como dato también, solo en, en la en España, en esta península lo hablan más de 45 millones de personas, incluso todos esos otros que son multilingües, ¿no? El catalán, el catalán es una lengua romance y si se Allá, o se habla en la región de Cataluña Que se encuentra en el noreste de España Es un idioma hablado por más de 4 millones y medio de personas Es la lengua nacional y oficial de Andorra Y la lengua cooficial de las comunidades autónomas de Cataluña Islas Baleares y Comunidad Valenciana En toda esta región que es no solo el noreste sino todo hacia abajo el este se habla el catalán también el gallego o galego como le dicen ellos es el idioma oficial de la región de galicia que se encuentra en la esquina eh, enfrentada con cataluña en la en la esquina noroeste de españa junto o arriba de portugal al norte de portugal a esta lengua gallega la hablan más de dos millones y medio de personas y es una lengua que se parece bastante, bastante, bastante se parece al portugués ya que Galicia y Portugal se unieron durante la época medieval antes, obviamente, de conformar dos países distintos. La lengua vasca o euskera es un idioma que eh, es el idioma oficial del llamado País Vasco y de la región de Navarra. Estamos en el norte de España. Es hablado por casi un millón de personas. y Es uno de los más antiguos de Europa, no solo de España, incluso más antiguo que el latín. Escuchen este dato. El euskera o lengua vasca es aún más antigua que el latín. En comparación con todos los otros idiomas que se hablan en Europa, que pertenecen a una familia lingüística como es indoeuropeo, lenguas urálicas, turquicas o semíticas, el vasco no tiene una relación genérica con ningún otro idioma. Es una, un dato muy curioso de esta lengua Y para todos aquellos que se, se, se muestren o, o se crean interesados en averiguar estos temas eh, eh, Hay mucha, mucha bibliografía y mucha información Para para adentrarse en el origen de esta lengua Curiosa y antiquísima eh, Por eso se lo considera un lenguaje aislado en realidad Y... Eh, Tengo muchos más, pero vamos a hacer un corte aquí. Eh, Viene un separador, creo, ¿sí? Viene un separador y después porque tengo que cumplir con un compromiso que asumí hace un rato que es llamarlo a Ignacio Fernández Lirio a las 19.30 horas. Así que ya volvemos. Desde hace tres años, para la educación en la provincia, cada día cuenta. La escuela 49 Nicolás Avellaneda, allí murieron Sandra Galamano 48 años, y Rubén Rodríguez, de 45. Cada día trabajamos para mejorar el estado en el que encontramos las escuelas. La vicerectora había hecho no menos de ocho denuncias al Consejo de Educación de Moreno por pérdida de gas. Cada día miles de chicos pueden aprender a través de la tecnología. Hoy hay chicos que no tienen clase en la provincia por problemas de infraestructura Cada día trabajamos para que los maestros sientan que su trabajo importa Hay más de 70.000 chicos afectados por el tema mobiliario escolar y hoy no están entregando mobiliario escolar en, en las escuelas Cada día acompañamos a todos los que tuvieron que abandonar sus estudios La escuela 29 en la secundaria 29 de Río Alegre Merlo esta escuela se comenzó en el año 2013 y en el 2015 la dejaron abandonada. Con vidrios, ventanas, cerámica, grifería. ¿Y los chicos que iban a cursar en esta escuela en este momento, dónde están cursando? En aulas contenedores. El Estado destina aproximadamente 40.000 pesos por mes por contenedor. Y cada día un reclamo histórico del que nadie se hacía cargo es una realidad para miles de chicos. El tema de los comedores es una vergüenza. Cinco pesos... ...es un monto por chico que no alcanza... ...la dieta es paupérrima... ...transformar la educación nos cambia el presente y el futuro... ...y hacerlo realidad está en las aulas... ...con los chicos aprendiendo y los docentes enseñando... ...peligra el inicio de clases en provincia de Buenos Aires... ...porque fracasó la primera paritaria... ...los maestros rechazaron la decisión de la provincia... De no discutir lo perdido en 2018, reclaman recuperar el 15% del año pasado. Buenos Aires Provincia, entre todos, Podemos Más. Deportes. Con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva. En Más Vale Magazine. Hola, Ignacio, ¿estás por allí? Sí, bien, chicos, ¿cómo andan? Bien, lo de chicos es una manera de decir, porque estoy sola. Bueno, saludamos a los operadores, los productores, ah. la gente que está a los alrededores de la radio. Entonces, decinos chicas, porque chicas. está Lucía del otro. Chicas. Perfecto, entonces. Bueno, Ignacio, más allá de este chascarrillo contanos, contanos estas cosas que siempre a mí me resultan muy interesantes, ¿eh? Bueno, antes que nada, felicitaciones, un nuevo título de tu querido Racing wow, contra de Yaneda, número 18. Tremendo, tremendo. Antes de que vos este aparecieras o que en, en la anterior entrada, dije que la mitad de esta ciudad está de fiesta. Sí, sí, sí. sí. <risa> la Gran mitad. parte de la Argentina también porque Racing es, obviamente, es uno de los cinco grandes sí, del sí, fútbol sí. argentino y tiene un capital inmenso eh de hincha no solo acá en Buenos Aires o en la capital federal, sino también en el país en todo en todo el país y fue impresionante la fiesta que se hizo sí. eh una vez consumado el, el, el título, ¿no? Cuando terminó el partido en Victoria en Tigre y Racing era campeón, la gente salió expulsada directamente hacia hacia el obelisco y la verdad estaban todos, todos los hinchas de racing estaban en el obelisco esperando el micro que se ve que, llegue, que llevaba a los jugadores desde zona norte de la provincia de Buenos Aires Decíamos título número 18 eh, en el haber de Racing Sumando por supuesto lo que es el amateurismo y el profesionalismo Que no entiendo por qué hacemos esa diferencia Pero sin embargo eh, se hace, es el título número 18 eh, Y es el segundo título en 5 años, el anterior fue en el 2014 Algo que Racing, eh, esperemos que se empiece a acostumbrar a tener estas ...esta seguidilla de campeonato porque... ...al ser un equipo muy grande y, a, y, al, y al tener tanto... ...tanto patrimonio no solo en el sentido de, de hinchas como lo mencionábamos... ...sino también en lo, en lo futbolístico... Su, ...su estadio inmenso que tiene, ahora parece que Víctor Blanco... ...su presidente lo quiere remodelar... ...para intentar de pelear un, un, un, una sede en la Copa América... ...o, o para futuros eh, enfrentamientos del seleccionado argentino... ...y poner un estadio a, punto, a nivel internacional, la verdad... Eh, también Pero decíamos lo de intentar de acostumbrarse a ganar títulos con más eh, frecuencia Bueno, este es el Camino Racing eh, Tiene unas divisiones inferiores muy nutridas Donde han salido grandes jugadores de, de fútbol Entre ellos, Lisandro López Que con 36 años ha salido campeón por primera vez Mirá vos. Eh, en, en su amado Racing Club Se lo veía inmensamente emocionado En una de las últimas jugadas frente a Tigre Hacía la barrera para in, intentar de, de, de impedir el tanto del equipo de Néstor Gorosito y ya lloraba, estaba viendo el resultado que se estaba dando en Florencio Varela y con el triunfo parcial eran campeones llorando, llorando en la cancha y el, la, la, el la, del otro lado estaba Saracho, uno de los chicos de la cantera que tiene tan solo 20 años prácticamente no podía hablar de, de, de la emoción, me imagino. la emoción Pero de los estaban en estos dos jugadores están en ambas puntas, ¿no? de, de la vida de un de un jugador profesional, creo, ¿no? Claro, uno está recién iniciándose, que está teniendo sus primeros pasos no solo en la Primera de Racing, sino también en la selección Argentina, porque ha sido wow. eh, ha sido convocado por Scaloni para ir a, a esta última gira donde Argentina perdió con Venezuela y le ganó a Qatar, eh, a Marruecos, perdón, eh, fue y jugó de hecho unos 20 o 25 minutos y, y tiene gran futuro, la verdad. Lo lo de Saracho es para para tener en cuenta y esto que te mencionaba de las divisiones inferiores de Racing. Lo mencionamos entonces, Racing es el nuevo campeón del fútbol argentino, se acabó, queda una fecha, Racing va a estar de festejo, esto va a ser el domingo a partir de las 18.10, ni más ni menos que contra Defensa y Justicia, el rival que lo, lo corría de atrás, todo el torneo lo estuvo corriendo de atrás, un, un gran torneo también de, del equipo de Varela. Eh que con recursos mínimos al lado de lo que tiene Racing o cualquiera de los otros grandes, ha peleado el torneo mano a mano con, con el club de Avellaneda. Sí. Becachese, uno de los grandes técnicos, que tiene tan solo 37 años. Becachese fue ayudante de campo de San Paoli en el Mundial de Rusia 2018. Yo creo que va a tener eh, alguna posibilidad en la selección argentina, no sé si tan cercano, pero si sigue con esta, esta, esta estas ganas de... de ...de estar en los primeros lugares de, de cualquier torneo... ...y con cualquier equipo y formando estos tipos de... No, de ...y con de este tipos... talento evidentemente, ¿no? Sí, sí, formando estos tipos de, de, de equipos, ¿no? Donde, claro. donde el, el objetivo no es eh, el futbolista en sí... ...sino una forma de jugar, el grupo... ...y la concentración que puede determinar un partido... Eh, ...Defensa y Justicia ha ganado muchísimos... ...pero muchísimos partidos en los últimos minutos... ...y eso habla de un nivel de concentración... ...fuera de lo común, porque... ...se suele tirar la toalla faltando 3-4 minutos o en tiempo de descuento... ...cuando el equipo eh, los dos equipos se atacan, eh, faltando tan pocos minutos... ...cortan esos ataques y dicen, bueno, vamos con el empate... ...sin embargo, el equipo de BKHS siempre fue para adelante... ...y la verdad, eh, brindamos por este equipo que también nos ha llenado los ojos de fútbol... ...a lo largo del torneo. Boca es el tercero que tiene 50 puntos podrá superarlo al equipo de defensa y justicia si es que Racing le gana y Boca gana y River tiene 45 esos cuatro equipos van a ir a la Copa Libertadores del año que viene, hablamos de del 2020 y después viene lo, la clasificación a la Copa Sudamericana donde está Atlético Tucumán Vélez ya clasificado Independiente Unión y Lanús eh, y Talleres van a pelear eh, cua, eh, tres lugares eh, con estos cuatro equipos va hay que ver qué pasa con, con Tigre que ya lo vamos a contar a, a lo que me refiero porque pelea el descenso y me parece que es lo único que, que vale destacar de lo, de lo que va a ser la última fecha del fútbol argentino a partir del domingo 15-15 cuatro partidos eh, todos juntos va a ser cuatro partidos simultáneos eh, simultáneos que van a determinar el descenso de tres equipos van a jugar River contra Tigre en el Monumental Patronato Argentino Juniors en Paraná, en Paraná Belgrano Godoy Cruz en Córdoba y San Martín de San Juan Talleres en San Juan ...tanto Tigre, Patronato Belgrano y San Martín de San Juan... ...se van a, se van a jugar la vida el domingo... ...para intentar de, de bueno, quedarse en la máxima categoría del, del fútbol... ¿Qué ...de primera división, sí. ¡Qué domingo! ¿Cuánta adrenalina, cuánta cosa va a haber en todos esos hinchas... ...de todos esos equipos, Ignacio? Sí, hay, hay algunos que dicen que es más insoportable... ...por llamarlo de alguna manera, pelear el descenso... ...que pelear un torneo. <risa> eh, yo tengo familia que, que, que es hincha de Tigre... Eh, Y la verdad que me, me, me cuenta mi primo o mi tío que hace dos días que no duermen pensando en el partido porque Tigre estaba no. prácticamente descendido y que y que tiene la posibilidad de, de, de seguir eh, en primera división el, el tema que depende de Patronato, ¿no? Porque, te cuento Silvia, Patronato tiene 90 puntos, Tigre y San Martín de San Juan tienen 88 y Belgrano tiene 87. Mm. ¿Y Patronato gana? No tanto Tigre, San Martín, ...de San Juan y Belgrano no tienen posibilidades... ...si Patronato no gana, empata... ...y Tigre y San Martín de San Juan ganan... ...fuerzan un triangular para ver quién es el... el ...los que desciendan... Claro. ...y no, si no. Patronato pierde... ...Tigre pierde, San Martín de San Juan pierde... ...y Belgrano gana... ...el que va a estar en el desempate es Belgrano de Córdoba... Eh, ...frente a Patronato... ...entonces eh, hay... ...miles de posibilidades... No, no, de es, posibilidades. es una ecuación con varias incógnitas... Varias, sí, sí, muchísimas, muchísimas... No, y aparte no. con todo lo que conlleva... Eh, ...clubes como River que no juega por nada... ...Argentino Junior que no juega por nada... ...Godoy Cruz que no juega mm, por nada... Claro, claro... Y Talleres de Córdoba sí juega por algo... ...porque tiene la posibilidad de entrar a la Copa Sudamericana... ...como lo mencionábamos... ...pero depende de lo que suceda el sábado... ...porque Unión si gana clasifica a la Sudamericana... ...y la NUM si gana clasifica a la Sudamericana... ...y dejaría sin, sin chances... Al equipo cordobés hablamos de Talleres de clasificar la sudamericana ¿Qué pasa? Talleres de Córdoba el clásico rival de Belgrano. Otro de los clubes que se juega la vida por seguir en la Superliga. Entonces todos todos dicen, bueno, bien, Talleres. Si no tiene nada que, que, eh, que hacer en, en, el, en su último partido, no tiene nada por qué jugar, va a entregar los puntos. Bueno, esto vamos a ver. ¿Qué va a suceder? ¿Cuántas eh, conjeturas? Dios me, libre eh, Primero que esté el fútbol argentino, no te olvide Silvia que todo puede pasar Y después está la, la mentalidad del argentino, ¿no? Entonces, Totalmente, claro El propio hincha bueno, bueno. de Talleres, al no tener posibilidad de, de clasificar a la sudamericana Le va a decir a sus jugadores, pierdan Claro Claro, no, no, no, no, no, no Bueno, un domingo Un domingo intenso, francamente O sea que vos, a ver si te repaso Repaso un poco, va a haber cuatro mm. partidos Simultáneos, es decir que hay ocho equipos Jugando Va a haber ocho partidos, claro, ocho equipos ocho jugando, equipos jugando Y tres se juegan el descenso De esos tres ocho wow. No, los cuatro se juegan el descenso, hablamos de Patronato Tigre San Martín de Tucumán ah, De San Juan y Belgrano claro Pero, pero pasan al descenso tres va, claro, de esos cuatro, tres descienden El que corre con ventaja es Patronato Porque tiene mm, Dos puntos más que los otros dos equipos Tienen 90 Patronato, 88 Tigre Y San Martín de San Juan, 87 eh, Belgrano y de ahí en más Todos los cálculos que podamos hacer Eh, con sí, respecto sí, sí. a quien baja y quien no va a mí me... vos sabés que de estos equipos eh, siempre me, me, me hace como cierto a ver, ¿cómo decirte? cierto ruido o me, me llevan algún comentario los nombres de estos equipos patronato a mí me parece que dan cuenta de la, el tiempo que tienen de existencia ¿no? Patronato y el otro, Defensa y Justicia Son nombres muy curiosos para equipos de fútbol Claro, y aparte son nombres también que uno no los tiene no, en no. la Primera División Patronato la última vez que estuvo en Primera División eh, a, Además de esta última estos últimos cuatro años donde asciende en el 2015 Fue en 1978 y tan solo estuvo un año Claro, claro. Sí, Defensa sí, sí. de Justicia siempre jugó en, entre la primera entre la primera, sé, la Primera B Metropolitana y el, y el Benazuela. Claro, B es Nacional. raro es raro escucharlos en estos niveles, ¿no? En claro. este nivel ya de, del fútbol importante, digamos. Sí, sí, Tigre tiene un poquito más de, de, de pasado en la Primera División, pero también es un es un club eh, de barrio, como como lo los que veníamos mencionando. Que sin embargo ha tenido un poco más de bueno. historia en la primera división Pero bueno, veremos lo que se a partir del... Es interesante del... también que este tipo de clubes más pequeños O que han tenido unas vidas distintas, digamos, a los grandes mm. Bueno, peleen el llegar arriba, ¿no? y sí, no, eh, bueno, a mí me parece buena cosa Hace dos años Lanús Otro de los equipos eh, medianos Digamos desde el fútbol sí. argentino Porque está haciendo las cosas muy bien Llegó a la final de la Copa Libertadores Miguel, no, no, claro. sin ir muy lejos Llegó a la final de la Copa Sudamericana Arsenal de Sarandí, está bien Con todo lo que conlleva esto de Brondona, que era el club eh, Al cual había creado él eh, sí, Ganó sí. una Sudamericana no, eh, Y un campeonato local Pero... Bueno. Es, es bueno, es bueno que por lo menos eh, se abra el debate de... de desde luego, desde, desde luego. Sí. Y que los más chicos puedan subir de alguna manera, ¿no? Y además tengamos en cuenta, uno se, siempre se compara con el fútbol brasilero, en Brasil hay tres equipos, 13 equipos grandes. Ajá. De los considerados grandes que han ganado torneos, que han ganado libertadores, que han peleado de las máximas categorías, claro. que han estado en todo. Entonces, al fútbol argentino que que empecemos a ampliar un poco más de, de, de todo. Sí, hacer todo el... hacer una base más grande, evidentemente, ¿no? Y que no sean esos cinco... Yo desde que soy chica escucho que hay cinco grandes en nuestro fútbol, ¿no? No, además pensar los cinco grandes están en, en la provincia de Buenos Aires o en Capital Federal. Bueno, es que yo me acuerdo, probablemente no sé vos, pero yo me acuerdo cuando solamente los equipos que jugaban, antes de que existiera esto de que se abriera hacia los equipos del interior, eran estos de acá nada más, Oscar, eh, Ignacio, estos de aquí o del gran Buenos Aires, como bueno, por ejemplo Racing, ¿no? Claro. Eh, sí, sí, sí. pero no no no se abría al país tampoco con bueno, esta cosa unitaria histórica de la Argentina ¿no? Sí, sí, a la cual ya <risa> estamos medio acostumbrados. Pero bueno. bueno, es así porque hay inmensos clubes afuera como los mencionábamos, ¿Sí? ¿no? Sí, no no, los dos, de equipos, de los dos equipos rosarinos los equipos Sí, los no, no, dos no. equipos de Santa Fe, el Amo de Colonia Unión también. Sí, sí, eh, Por eso me gusta bueno. hablar con vos porque yo aprendo Ignacio. ¿Algo más tenés para contarnos? No, nada más, en base se termina el, el fútbol, se inicia la semana que viene porque hay una copa de la Superliga inventada por justamente la Superliga para que la televisación no se quede sin bueno sin poder cobrarnos, ¿no? Obviamente, el negocio es negocio. Desde luego, desde <risa> luego Bueno Ignacio, un, un beso un beso grandote, gracias como siempre y te esperamos si no hay ningún tipo de dificultades el próximo viernes. Dale, dale, dale buen fin de semana para todos. Gracias, lo mismo para vos un besote. Chau, Bueno y ahora nos, eh, nos vamos con un tema musical The Coldplay Adventure of a Lifetime Adventura del tiempo de vida o algo por el estilo En Más Vale Magazine estamos hueveando, estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. ¡Randall López! ¿A quién votó? A sus últimas elecciones. A sus elecciones, a Macri. Si hay una opción más liberal, voto la opción más liberal. ¿El Estado es el, el, la acumulación principal de parásitos, por ejemplo? Totalmente, sí. Justamente eso. ¿La educación debería ser privada? La educación debería ser privada. ¿La policía debería ser privada? Sí, todo privado debería ser. Sí. ¿En dónde estudia? Acá en la Universidad Tecnológica. Es privada, ¿verdad? No, es pública. Justamente tengo esa contradicción de que es pública, la mejor educación que se brinda y que yo puedo acceder estando acá en Córdoba está en la universidad pública. Qué decepción, ¿no? Hora, Hueveando el Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Las marcas de la historia, propias y ajenas, marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Esto que estamos escuchando es la cortina musical o la banda musical de una película llamada El viaje a la luna. Eh, vamos a hablar nada menos que del cine mudo, del nacimiento del cine mudo y de una personalidad que tiene que ver con él fundamentalmente. Eh, en 1902, el cine no existía todavía, no existía en la forma que lo conocemos hoy desde luego, pero tampoco era una novedad reciente ya tenía sus añitos los hermanos Lumière, aquellos, aquellos inolvidables hermanos Lumière habían hecho la primera demostración pública de su invento el 28 de diciembre de 1895 eh, no parecía aquello más que una cosa curiosidad tecnológica en el comienzo de unas posibilidades económicas que no quedaban muy claras, digamos, no no estaba muy claro si esto iba a ser redituable o no como actividad. Miren ustedes, ¿no? Miren ustedes lo que se pensaba ya a comienzos fines del siglo XIX y principios del 20. Sin embargo, las personas que asistieron a aquel primer estreno quedaron asombrados por un por el prodigio que veían, ¿no? Se trataba de algo absolutamente nuevo, dinámico, ágil, visual, profundamente hipnótico incluso para el público. Y entre el público este tan tan entusiasmado estaba george Méliès de este señor quiero hablar en, en un momento en realidad vamos a hacer un, una pequeña como un pequeño recorrido de eh, esto que ha sido el cine mudo y las primeras películas no la primera la primera película del cine mudo fue el jardín de round hey de Louis Le Prince de 1888 Duró esta primera presentación, escuchen el tiempo por favor Porque es casi casi cómico Dos segundos, dos segundos Y solamente mostraba a dos personas caminando alrededor del jardín Oakwood Grange A fines de la década del 20 el cine alcanzó la madurez los expertos de aquel momento sostienen que la calidad del cine bajó cuando se introdujo el sonido Escuchen esto, no es muy curioso Según los expertos de aquel momento, la calidad del cine bajó con la introducción del sonido Y que le tomó varios años recuperarse de este bajón La, la calidad visual de las películas en aquellos años 20 era muy muy alta en realidad la idea de combinar las imágenes con un sonido grabado, por ejemplo, esto que estamos escuchando, es tan vieja como la misma cinematografía Pero hasta finales de los 20, la mayoría de las películas eran mudas, sí, hasta finales de la década del 20, la mayoría de las películas eran mudas la, el arte cinematográfico, porque es verdaderamente un arte, alcanzó su madurez plena, podríamos decir, antes de la aparición de las películas sonoras Escuchemos lo que acabo de decir, el arte cinematográfico alcanzó la madurez plena antes de la introducción del sonido Ya que el, el cine mudo no podía utilizarse por un medio de audio sincronizado con la imagen Se añadían títulos en aquel entonces para aclarar la situación a la audiencia A los tele a teles, no, a los espectadores Pero también para mostrar conversaciones importantes Alguna conversación, algún intercambio de palabras que el director consideraba importante Aparecía con eh, títulos, ¿no? Las proyecciones de las películas mudas eh, normalmente no sucedían en un completo silencio, esto lo sabemos Solían estar acompañadas por música en directo, ¿sí? habitualmente improvisada por un pianista O un organista también en algunos momentos eh, eh, Ya en los comienzos de la industria cinematográfica eh, se reconoció a la música como la, una parte Eh, digamos esencial de cualquier película ¿no? para ambientar la acción por ejemplo el cine mudo solicitaba un mayor significado en el lenguaje corporal imaginemos la destreza que debían desplegar los actores en lo que hace al lenguaje corporal y a la expresión facial porque estaban inhibidos de la palabra y del sonido para que los espectadores que estaban mirando esto pudieran comprender mejor o bien qué era lo que estaban representando, no es poco, no es poco la, la destreza del lenguaje corporal y la destreza en la expresión facial eran datos importantísimos la mayoría de las películas mudas fueron filmadas a velocidades lentas no más lentas que las películas sonoras y eh, las salas de proyección de estas películas nunca fueron lugares silenciosos, no creamos que eran lugares silenciosos para nada, primero porque el proyector hacía un ruido infernal, ¿sí? Y por las expresiones también del público, ¿no? Que formaban <ríe> eh, las expresiones, comentarios, risas, eh, palabras, eh, etcétera. Formaban parte del espectáculo todo esto. Eh, también se oía la voz del explicador Porque había una función que era el explicador de las películas Que leía los títulos para que los espectadores Aquellos que no sabían leer y escribir Es decir, espectadores analfabetos Pudiesen seguir el argumento de la película Recordemos que el analfabetismo Fue algo que se fue corrigiendo sensiblemente A lo largo de todo el siglo 20 A principios del siglo 20 Los índices del analfabetismo eran muy importantes Y ¿sí? Eh, ¿Quién es este señor Georges Méliès? Descubrió Este señor que vivió Les cuento entre 1861 y 1938 Fue un ilusionista y un Cineasta francés ...famoso, muy famoso... ...por liderar muchos desarrollos técnicos y narrativos... ...en aquellos comienzos del arte cinematográfico... ...este señor desarrolló técnicas... ...allá en los albores de este siglo... no ...y del desarrollo cinematográfico... ...fue un, un innovador enorme... ...digamos en el uso de efectos especiales... Eh, ...descubrió accidentalmente... Eh, algo que se llama Stop Trick En el año 1896 Y fue uno de los primeros cineastas En utilizar Múltiples exposiciones no eh, Fotográficas Me refiero La fotografía en un lapso de tiempo Disoluciones de imágenes Y fotogramas Coloreados a mano Todo esto que hoy suena casi Como podría decirles Suena casi como rayano en la ridiculez, en aquel momento era de un avance y de uno de un progreso técnico y de una de una un, un estado tan prolífico de este hombre George Méliès que realmente Se lo recuerda a este personaje como el mago del cine Lo cual no es poco Dos de sus películas más famosas Una es esto que estamos escuchando Que es Viaje a la Luna Este Viaje a la Luna Que es de 1902 Eh, hay un fotograma famosísimo de esta película que es la nave espacial incrustada en el ojo en uno de los ojos de la luna. Lo podemos buscar en, en internet está, está y es maravilloso ver ese fotograma de comienzos del siglo 20. Otro de sus, eh, de sus películas más famosas es El viaje imposible, es de 1904 y narran viajes eh, extraños, surrealistas y fantásticos inspirados en Julio Verne y están consideradas estas dos películas entre las películas más importantes e influyentes del cine de ciencia ficción Uno un viaje a la luna nada menos en una nave espacial y estamos hablando de comienzos del siglo 20 y el otro un viaje imposible surrealista quizás si tienen interés las van a encontrar también buscando y googleando las en la web eh, bueno hasta aquí es lo que les puedo decir eh, sobre esta esta figura inolvidable que fue Georges Méliès Eh, y nos vamos con un otro un otro una otra cortina musical que si no me equivoco es de una de las dos películas que le que les nombré al, al comienzo que es el jardín de round hey hay mucho para buscar en internet si les interesa estos albores y estos comienzos del cine y particularmente del cine mudo